Eh, o estas la de cubina de unión 2003. Ni estas en la en el rencontillo de Esperanto en restauración de la UR de México Cay sí. mi anomo. Estas mis es Córdoba, mi partoprenas en la, en la rencontillo. Cay mi demandos al partoprenanto eh, y nomon. Eh, Cay estudon. No studon don, kiam quiam comences esperanton. Mi comences learning esperanton, dum layaro en la urbo Mexicali. estás bien estas nombre? Mi anomo estas milai a caí mi comences la la estudo de la esperanta, learning la esperanta limbo y, En 2003, en la Universidad de México, eh, con Luis Córdoba, Luis Córdoba, esta es mi, mi profesora. Este, es, este es mi profesora. Es ¿En es, es mi profesora? ¿Y quién estudias? ¿Y a profesión? A ah, mí estás profesorino de la facultad de la Jura Facultad de la UNAMO. Eh, ¿Qué me instruías? Me instruas, eh, Jura Filosofía. Filosofía priuro ¿Cómo es? Oh my writer, eh, que hay que hay de plus. Tres, tan comprobado. Mianomo. Ah, anomo ¿estás Rodolfo? Eh, ¿Quién eh, ¿me estudias? Mi uh, estudias a periodismo. Periodismo, comunicado, ¿no? Yes, yes. Hay, vi arañas, eh, fueron vi vi faros. Eh, Documento y esperanto, y es que hay yes. okay. eh, tiel maniere, vi estos eh, aquí los la pitón, y es de quién vi comenzis, leer mi esperanto, eh, mi comenzis eh, uh, en la yaro a do de no, do mil, do milo a. en uh, <risa> español en eh, 2013 2000 2000 de 3 y es ya han comprobado partido como para el nombre de mi anomo quiero ah, estas a mi estas angelo Sí. Okay. Y vi, a ¿no? uh, yes. vi comenzar a estudiar Psicología, uh, es comenz... Vi la por a estudiar A mí mi vi eniros en la Universidad. ¿no? Mi comenzar en uh, the... ¿Cómo es en el año? ¿Cómo es en el año? ¿Cómo es en el año? el... The... Dudec... 2014. Ah, comences psicología. En el año 2000 ¿Y uh -huh. bueno. <risa> uh, esperanto? Mi comences a, a esperanto. Dumblyaró 2000 2000 la? En eh, Jodio, en Chiquio Esperante Rencontillo. Ah. Saludos, Pamela. ¿Qué estás abona? Abonen. Vi ah, bueno. ¿Diest Pamela, compren el decir. Eh, ¿Qué ando a comer ni Esperanto? <risa> en la Hispana se viene Povas. Eh, es que no me acuerdo cuándo de febrero. Bueno, Tumlayaro, Tumil, de ¿eh? Tumlayaro. 2013 Comenzaste du... a aprender esperanto en 2013. Ajá, es. Du. Du. Du. mil dektri. Du. mil Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. estás avocatino. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Dianomo es en Sanamaría. Dianomo está Sanamaría. eh quién Esperanto? empecé a estudiarlo o algo así. Sí. Este, mi leer Mi Comencis Learning Mi no dos mil tres tres tres dos tres tres estás vía profesión avocatino estás Enrique Chovi un studies Esperanto eh diez millones Parolas Esperanto no ¿y estás Enrique Eh, ¿Qué es lo ya se Esperanto? Me Lerni Esperanto antao, uh, yaro, mi pensas en la. Du, du mil, ¿Qué estamos? en eh, no, yes, yes, ah, okay. bon. ya No, ¿Now? ¿Now? en qué? qué? qué? No, Gavarr ya rojine. Yes. Fresco. ¿Qué hago estas vía profesión? Mi mi estas estudiante. Yes. De la politécnico. Mi lernas mecatrónico. Mi piensas que eso es la porto de estas mecatrónico? Dan ah, con proparto bueno, preni. Sí. Dan con Dan ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué hago estas vía Nomo? Mi estas Guadalupe Vega. En el Mexicurvo, que a mí bolas gratul y bien, charbija más grande, suceso que el instruisto. Dan Calvi, ni estas chitie, eh, con multa y unulo y caipío felichigas, mi. Ah, coran dan con. Es mi bere gratulas, bin. Dan con provenica y hay... pro perteneciente a Esperanta, rencotillo. Mi chiam, estos es con vi. Coran con. Me dan kinde, de. Tesoro. Saludos, ¿estás bien? Oh, mi Anomo es Sofía Carbot que a mí estás tres contenta por Vidi que estas multa en que estas tres interesadas en la Parolado de Esperanto que me propones que chus personas que che estas Eh, la rendezvous de las parolí Nur Esperanto. que hay mi vida? es que que cocodrilo? ¿Qué eneco cocodrilo? Oh, pero prefiere que parolle pa parolas, no paro que ili parolas Nur Esperanto. Tres nek Nec, nec, nec, nec, nec his, este la la hispana. Bombollo, bombollo, bombollo. Dan cuando voy a pro parto, preni. ¿Eh? Saludo, en qué estás, villano. Villano, estás, Víctor. Víctor sombra. Okay. Okay. De lerni esperanton? Um, mi tri yes. Yes. Eh, aquí en vi comences leer ni esperanto. Me comencé a intentar escribir ya hoy. Clima al pie. ¿Y el via frato Enrique? No, mi frato, ¿mí creas que le comencé a Du, du, oh, du, trillar hoy, du, uno, du, trillar hoy, oh, du, well. mi credas. Yes. ¿Cae qué estás vía profesión? Mi estás estudiando, mi estudias por este ingeniero Priarvara Arestarigo. Mi chatas, naturon eh, Arboin. Ah, treboni. Eh, ¿Coran Danco proveni en la Chitiú Esperante Rencontillo? En estas, Plesduro. Danco. Uh, español, bueno, sal, eh, saludos. Eh, ¿Cuál es tu nombre? Carlos, mi nombre Carlos. es Carlos. Eh, ¿Cómo supiste del idioma internacional esperanto? De, de por sí, yo cuando estuve en la normal Cristóbal Colón. De los hermanos lasallistas, Un hermano lasallista nos hablaba de la existencia del esperanto. Ah, qué bueno. Ya desde entonces. Ya, ya, ya hace atrás. años. Ya más de 20 años que sucedió eso. Ah, qué bueno. ¿Tienes planes de comenzar a estudiar esperanto en algún momento? Ya, ya me inicié, ya me inscribí. ¿Chubián Parolas? Ya tengo, ya tengo este. chubillán Parolas? Sí. ¿Pobas Paroli y Esperanto? Sí. Bueno, Bianco, Mensis, Lernia, Esperanto No, todavía no ah, eh, ¿Vas a comenzar en algún momento? Sí, sí, eso sí Ah, muy bien Bueno, gracias por participar, Carlos Al contrario Eh, hola, ¿cuál es tu nombre? Andoni, Andoni. ¿Y ¿De cuándo supiste del, del idioma internacional Esperanto? Ya tiene varios años Pero nunca había eh, tenido contacto con nadie que hablara Esperanto Ah, pues eh, hoy es una oportunidad, ¿no? Para sí, ti, sí. conocer a algunos esperantistas Sí, sí ¿Y tienes planes de comenzar a estudiar Esperanto en algún momento? Eh, sí, posiblemente sí Sí me gustaría Me gusta mucho la ideología del de la lengua el esperanto unir a los seres humanos que en el idioma un idioma uh -huh. neutral sí sí bueno andoni Bien, gracias, gracias por participar gracias ¿Eh? saludon en... que estas vianomo mi anomo Bien, estas mario mario cae de quien vi comenzis learning esperanto mi learning comenzis esperanto proximume me du Duyaroy, trebone. ¿Qué haces vía profesión? Mi profesión dice estás leteristo, leteristo, post cart cartó. O sea Demet en la homo leteros. Uh, víscribas vívercas leteroín ah, leteroin leteristo do eh, vicendas uh -huh. leteroín a la lía y loco y ejemplo eh, a la lía ylando eh, y a la lía yone eh, i... yone méxico está uh todo -huh. uh, uh, dan compró parto preni en chitivo recontillo eh, gracias dán, por dan compró saludo ¿qué Saluto. estás villanomo villanomo estás edit edit eh, edit de quién vi comencis leer esperanto mi comencis leer ni esperanto Don de 2007. 2007. Ah, Trebone, ya. Hablas qué el can llaro en delante esperando. ¿Qué hago estas via profesión? Mi está psicologista. ¿Viesta psicologistino? Ah, Trebone, bones. Sí, ¿Y eh, qué universidad sí. tovis studies? Mis studies en la Universidad Autónoma Metropolitana. Trebone, bones. Sochi yes. Sochi ¿Es Juan Sochi Milco? Eh, <risa> Dan con pro patropeño en chitio yeah. en contillo. Dan con Albi. Dan con Albi. <risa> Salutón. Perdón que mía han caído registros eh, yes, viajes. Perdón por momento. Ni atendas eh, momentan, yes. no i, i, que en ah, trepone, el qué tan momento, porque libre no entendía el mía y que cululó y ah tres pones, tres pones. ya yeah. eh, ¿quién estas Antonio Trujillo. Antonio. Antonio. Eh, ¿qué han recomensis leer Esperanton? Bueno, mi mi es Esperanto en la Odeca de la Pazinta y Arcento. Se el problema este es que mi Millernis ca y poste mi forgesis la linfomilasis la linfo mi mi polis tienen inpre la linfo ca milasis mi in mi inunuling mi insamideano ca mi mi eliris la randon ca mi forgesio ca poste vi antau tantau trillaro mi de nove de mi repre mi repre la linfon ca de mi mi devis eh er a trebone eh de de que o de aquí había estas El colombiano Minas Kids en Bogotá, Colombia. En Bogotá. En Bogotá, 7000 ollas en Cali. Cai mistas en la calia movado. Un ah. parto prenas a la a la a la a la, la sexía calia movado de Colombia, esperanto le digo. No trebone, hay... cai hay... zidine estas tenemos en eh, En la urbo de México, Nur Kelkai. Eh Tague y 8000 ollas que la No, no, no. Facte, sitio estas miadua ollas de México. Mi dueva yo mi venis en la Yaro du milvar, que hay poste nord d'un sitio semain no vivienis chi tien pro lavora iaferoi. Ah, Y es vi devis cun venic un quelkai entrepreno i kai intreprenistoi. que mi Pencils Benny que mi mi cis que mi Venu mi cert mi nur mi mi cert en la interneto questis el questis preesperanto en Mexico kay mi mi Travis la adreson de Mexico esperanto tre bone. Kay de bodemayeli Martinez. Mi inscribis al chi, bone mi estos en Mexico, mi desidiras pratici kay kai respondis Venu. Venu alnia kun Venu, kai prodio mi al Mi preska un preska un el Vena afero que vi Trovich y ti un rencontre <laughs> yeah, este es el problema. Se ponen, bueno, mira el Venice. Mi Se mayeri Vedaurín de Vedaurín de Vallerín de Venice. Charly escribes al mí kelly lee Devis, que lee Devis con que el cae en libro yes. por por Porti al mío y en Colombia. Se dice que el viene si es que yo casi. Uh, uh, mayeri voy en Germanuyon. Ah, que hay proteo y Shine Povis al Veni Jotia. Se escribes mi. Lund Lundon, si voy a Jos. es en germánuio que ah, debas Lund, debas aranje ah. debas aranje la boyajo ah. y hay martín debas aranje la, la martín quiu estás martín chiu parolas prim martín chiu es martín yes. estas eh, germanano quiu Loyas en, en la urgo de México uh -huh. el y estas esperantisto Kai la edzo de majelo perdón me deciras de mandi y un albi y yes. eh, de quién eh, eh, vi parolas esperanton mi parolas esperanton es de la bueno mi comences leer ni esperanton dum mil nautsen Nau dek, nau, nau dek, nau. En la urbo mexical i que és norda urbo de Mèxic. es limas con usono. Ah, que okay. mini poste al venits si tien la urbo de Mèxic. Eh, kay... bueno. O casi que el callafero y que a mí Yam Loyas chití en la burgo. Mire, usted es sí. ¿Kai vie estas membro de la federación? Yes, mi estas membro de Mexica esperando fer. ¿Qué onda? ¿Qué onda membro y? Habla la habla la federación. Mine memoras la precisen e eh, nombron set. ¿Mi crees que estas eh primalplit miembro membroy? Bueno, no, lo estas bultas. Multe, es eh... Por mí, por mí, no, tío. Nombro estas. Multe, yes, yes. ¿Crees que es climático la movado esperando de un la pacienta ya? Ah, multa, Kai, bueno. Antonio, ¿qué haces via profesión? Economista. Eh, economista. ¿Economista o economiquisto? Mire, economista. ¿Cómo vas a estirar e tú? Yes, Economiero. Economista. Economista. Yes, ah, qué bonito. Bona, de bombeón al México. Trancon. quien vi ande rebeno en Colombia, bonan voy. Yes, yes, yes. Okay, mi que vive da unas que vive pobre, vive pobres comporten la libro en Brichu y Mayelli, Paroli, Salmíces. Bueno, bueno, hablen eh, like la Venonta y eh, eh, eh, en la Venonta voy allá yo. Yes, yes, es <laughs> mi creas que mi mire venos. Que hay, okay, facte esté en México estas tres grablas. México ah, estrellas grablas. Bueno, por vi, mira cias, por vi los días y por por ni la esterlandano y estas tres grablas urbo y estas bombenas. Dancon. Chía ambias estas bombenas. Dancon. Perdono. Saludos. ¿Quieres que Alberto Rubio, por ser vivido. ¿Cuándo es que yo le puedo hacer esperanto? Yo le puedo hacer esperanto en el año 2000, 2003, 2003. ¿Cuándo estás vía profesión? Eh, en un templo, me estás acupunturista. ¡Ojo! Oh. hay originale, ¿qué han visto Ud. en la universidad? Mi ingeniería ingeniería en la Instituto Politécnico mi estis ingeniero ah trepone ¿qué estas que el cae personas que estudas en Politécnico Enrique Rodolfo no Rodolfo Rodolfo Enrique cae Alía persona mi por qué si se no un tempe yes gentitiu oh, reciente yo estas yes. que el personas que relatas con la con ipo no de mexica universitato. Alberto dan Proveni estas plazuro vi de bien de noves. La plazuro estas mi dan Saluto un perdón. ¿Qué estas ya no Carolina Jasso Carvajal. ¿Chubillan parolas esperanton? Ahí es. Yes, yes Trebone. ¿Es eh, de qué yaro vi comenzis lerni esperanton? Mi comenzis lerni es de que vaya hoy antao. ¿Aquí? Sí, de que vaya hoy antao. Trebone, ¿qué estás vía profesión? Mi lernas en en la facultad. To? Mi lerna psicología. Habías en la facultad de yeah, psicología? ¿En psicología. En qué universidad? En la uh, Autónoma del Estado de México. Ah, tres buenas. Ah, dos longas voy a ir por mí, jodido, ¿me crees? querida. Yes, sí, yo metí longa. Fájate en estas tres más próximas. Eh, la la Chefulbox. de Toluca. Se da tempo tiempo estas. La tráfico. Ya la... es. Yo un facille eh parto prenico. Dios, tan con proparto prenico. Eh no me da guinde. Tan con propeno. Saluto. ¿Quién estás ya no Ya no Alan. Alan. Eder. O Eder. <laughs> <risa> ¿A, ¿A, a... Edder, Alan? Alan? Alan? Mi Alan. Ah, sí. bonet. tío, eh, por mí. Y... ¿De comencis? Me comencis y Antau. Ah, ¿Qué via profesión? Mi, mi estudis Jurón. Mi estudis yuron, y... Eh, mi querás que vi ya freca estos advocatos gel um, que venonta eh, y venonta tempo Yes mi estas avocatum mi faras mi faros la examenó. La Unua Augusto. La Unua de Augusto vi examinillos, Do yes. mi desiras al vi plenan sucesos. Mi credas que vi habos plenan sucesos charviestas trebonas tanto. Dankon. Dankon pro parto prénijo diok. Saluton, perdono. Saluton, que está estas Mi mo estas Armando Armando, Armando ¿De quién comenzamos a Esperanto? Mi, mi comenzamos Esperanto ¿Cómo sé años. año? Eh, ¿Dum la llaro? ¿Dum la llaro, du ¿Y qué profesión? Mi estudios físico Studis o studas. Studas. ¿Y estudios físico? ¿En qué universitato? En eh, la universitato. Nacional, Nacional Autónoma de México, en la UNAM, Universitato Nazia Autónoma de México. Dan con Preni Jodío en la <risa> Esperanta eh, Rencontillo. Gracias por participar en, la, en el encuentro de Esperanto. No, de nada, muchas gracias por invitarme. Gracias. gracias <risa> Saludos, ¿en estás Villanomo? Arturo. Arturo, ¿quién es este? Perdón. ¿Este ¿eh, Arturo, es estás? perdón De quién es este? ¿Este? febrero de ¿Este? de no ¿Y estas eh, estudiante? ¿Y, y estas estudiante? ¿Qué ondas estudas? Físico. Físico, muy bueno. ¿Y crees que viste todas en la sama en la universidad, ton? Eh, estudias armando, ¿chonel? Yes, en la UNAM, en la UNAM, muy bueno. Danco pro parto preni, en la Esperanta Rencontillo. Danco por invitarme. Danco eh, por invitarme. Danco eh, por invitarme. Danco al bingo. Saluton! Kiu estas via nomo? Mia nomo is, nomo estas Marias del Carmen. Carmen. Ekde kiam vi komencis lerni Esperanton? February, no. February. February. Mi kreskis vi examenilis pri la angla lingvo hodiaŭ, ĉu ne? Oi, jes Yes. Pro tio vi parolas kiel kain, diras kiel kain parolon en la angla lingvo. Ni kompreneas lin. Do revenante al la demando, ekde kiam vi komencis lerni es Eh, mi comenzó en 3. en febrero. De <risas> un estas eh, estás <es> eh, estudiantina. Y este estudiante planteo quién quién estudias? Eh, Re, internacia rela, relato relato, ¿Qué y relato? Re, en qué universitato? Por ahora todo está bien. UNAM. UNAM. Danko proparto Preni Carmen. Ah. Uh, Desde uh, principios que Gis Revido. Gis Revido. Pero como qué diferente? Perdono. Eh, ¿quién estás Gianomo? Que esta Rebeka. Rebeka. Eh, ¿de quién vi comienzas Learn y Esperanton? Tum la ¿Cómo? <risa> eh, eh, eh, ¿En que yo ya lo vi comenzar a leer mi esperanto. Do mil de tri. Do ¿Y qué estás viendo profesión? Ah, mi estudas. ¿Estudas? La anta Universitat. Anta La anta yes. Universitat. Todo bueno. ¿Qué vi, vi en iru en la universidad? Mm, química. Quemio. Quemio. Vivolas estudi quemio. ¿Qué tuvi bolus en la venonta universala Congreso de Esperanto en Argentina? Yes. Tuvi yes. <risa> patrino permesso salbitión. Yes. ¿Usted yes. <risa> que vi Patrino bolas que mi vi? Vivo ya yo. ¿Ni creas que yes? Relato <risa> con la Alía Island y charchis yeah. tudas, vía Patrinos tudas, internacía y relato y pro tío jibolas que vi, conu Alía Island. Yes. Y sí bolas de mi mi que jibolas sí paroli no la profesora. No. Yes. Bone, bueno, <risa> danco <risa> pro partopren y rebeca. <risa> danco. Eh, bueno, Bone, chitibu, estis la partoprenanto y en la restauración Vips. Cae estas, la este zapato la declina de junio, dumil de tri, cae la foro estas, la cepa, cae dek minuto y eh, vesper. Eh, Bone bueno, chitibu, registro estas por Eh, que alía y persona, y con un plimal, pli, kiwi, esta es la persona de kiwi, parte, prenis, en la recontillo Dan con el México.